El edificio Marconetti es de 1921, o pues sea, es un edificio que tiene 90 años, que fue construido por la gente que había fundado la fábrica de pastas ahí atrás y lo construyó adelante para residencia de los directivos de la fábrica y los empleados más cercanos. Eh, con el paso del tiempo, eh, la gente que vive ahora ahí tiene un promedio de 30 años de residencia y si bien ese edificio fue afectado a una expropiación en el año 46, jamás se llevó a cabo, por lo tanto, la expropiación de por sí misma cae cae en sí misma, en vicio, porque la gente hace eh, décadas que vive ahí, pagó todos los impuestos, vive, eh, no son usurpadores ¿De qué propiación legítima podemos hablar desde el año 46, cuando en los 60 años siguientes, hasta el año 14, 58 años, nunca nadie en nombre del gobierno vino a, a ejercer eh, eh, cierta afinidad propietaria, por decirlo en términos jurídicos. O sea, nadie ejerció afinidad propietaria, salvo los que se quedaron a vivir, que pagaron impuestos, mantuvieron la propiedad, los sostuvieron. Digamos, ¿qué, ¿qué derecho puede tener un gobierno de la ciudad 58 años después a exigir este, el, el desalojo a buenas y a primeras sin retribución alguna?